Hola, buen día. Sí, por supuesto.、Eh, bueno, las planificaciones en capacitación en el hospital este año、eh, van a ser bastante importantes. Agradecemos el compromiso también del Ministerio de Salud para ayudarnos con estas capacitaciones.、Eh, a Guillermina Krenz. Y sí, son temas que por ahí, como decía el doctor,、eh, son dolorosos, no son frecuentes en nuestro hospital. Pero está bueno que lo pongamos en agenda,、eh, que nos capacitemos, sigamos capacitándonos, porque tenemos personas muy capacitadas. Pero está bueno. Eh, como refrescar el tema、eh, lo más que pagamos durante todo el año. La o r a c o n s u l t o r también, c ó m o arranca el año en el Hospital Artemisati. Eh, bueno, eh, recién estamos empezando. Ahora estamos con la vacunación、eh, antigripal. Estamos fortaleciendo el primer nivel de atención.、Eh, queremos trabajar. Todavía no hemos、eh, reunido el equipo por completo. Nos falta el jefe de departamento de enfermería. Pero、eh, ya tenemos más o menos las planificaciones en cuanto a lo que es atención primaria, internación, en la necesidad de trabajar en algo edilicio del hospital, en, en incorporar nuevas tecnologías. Estamos con la HSI, que ya nos queda solamente. La parte de internación y guardia, así que,、eh, como que hay mucho trabajo por delante este año. El personal, como se lo ha visto, al menos también, justamente recién mencionadas, por ahí también,、eh, quizás se podría llegar a decir de alguna manera criteriosa, ¿no? eh, al menos como terminaron justamente el año pasado. Eh, bueno, sí, el personal está、eh, atento, son cambios importantes los que se vienen.、Eh, estamos esperando e l jefe de departamento de enfermería que, conforme sus equipos de、eh, jefe intramuro, extramuro,、eh, con muchas ganas de trabajar, con,、eh, esperando, esperando los nuevos nombramientos. ¿Usted va a seguir al menos bajo la dirección del hospital?、Eh, por el momento sí, por el momento sigo. Seguramente, quizás durante el año va a haber algunas novedades, o por ahora solamente se puede llegar a confirmar que sigue.、Eh, por el momento sigo, veremos por ahí en junio que yo había asumido el compromiso hasta junio de la reevaluación. Nos facilita el, el WhatsApp que es a través de un chatbot,、eh, así que estamos con la implementación de esta nueva empresa, se le han agregado algunas cosas al chat. Por eso hoy, martes, se van a entregar en forma presencial, por este inconveniente que hemos tenido, que ya lo hemos informado ayer a través de nuestras redes, y la semana que viene. Volvemos a la normalidad. Nosotros、eh, somos un hospital complejidad 6 que tiene que garantizar tanto los turnos para la s zona sanitaria, s s centros de salud,、eh, tenemos turnos protegidos para adultos mayores, para personas con discapacidad y después se ofrecen más o menos unos 300, 350 turnos、eh, a través del chatbot. El resto de los turnos son dados en este, por lo que mencioné anteriormente.